Querido Carlos... ...desde estas hermosas playas... ...tengo el agrado de enviarte estas líneas... ...intentando acompañarte en este difícil momento... ...que te toca atravesar... ...pero bueno, son solo seis años... ...pero no te alarmes... ...vos podés encontrar una solución... ...por ejemplo, reducir tu mandato en dos años... ...yo estuve a punto de lograrlo... ...pero solo logré quitarle cinco meses... ...debo reconocer que extraño los días en que era presidente... ...lo que no extrañan para nada son los argentinos... Dicen que está todo igual En cuanto a vos Coincido con Dualde Tu imagen se desgasta Porque en definitiva Vos sos humano Sos de carne y hueso Yo tardé más tiempo En desgastarme Claro, de mí decían Que era de plástico Bueno, Carlos Debo dejarte Dale mis saludos A Zulema y a Zulemita Y decirle a tu hijo Que el gordito de bigotes Que casi atropella en el rally Era yo En cuanto a lo que le dije En ningún momento Quise ofender a Zulema Hasta siempre. Postdata. Lucilia te manda saludos y también a las personas que van a interceptar esta carta. Dice que los extraña mucho. Querido Raúl. Son tus cartas mi esperanza. Espero que al recibir esta misiva te encuentres bien y rodeado de los tuyos. Bueno. Si es que alrededor tuyo queda alguien. Entiendo que extrañes la época en que eras presidente. Yo extraño los momentos en que no lo era. Son miles los problemas que me aquejan. Me preocupa Argentina y cómo va a enfrentar este año. Veo que el resto de los países se preparan, hacen cambios... Tienen estrategias Saben defenderse y saben cómo alcanzar la meta Tienen resolución Yo ya anticipé cuál era la solución Pero Bilardo no me hace caso Suerte y hasta la próxima Postdata. Dicen los muchachos que le avise Sanosiglia Algo acerca de unos trajes que les quedaron grandes o algo así